35% de los votos hoy en la batalla de los 40 Classic. Gracias, t i e r a s por lucir conmigo una tarde más. Mañana aquí nos encontramos a las 5:4 0 en Canarias. ¡Hola! Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo q u é pasa? a estamos? Pues muchas cosas. s a n t ó n e h Hidros. Hola. ¿eh? Eh, Vaya... ¿Qué más? Vaya cartelón, ¿eh? Cartelón que tenemos.、Sí. El concurso mañana con... de Eric Clapton que tenemos entrada. ¡A tope! ¡Estamos a tope! ¡No paramos! ¿Y Vamos ¿Quieres saber a la pregunta de hoy? Pues me gustaría mucho, Guillem Caballé. ¿Cuál es? No, no da tiempo. ¿Cómo que no? Sí, da tiempo. Sí, te da tiempo. Ah, vale. ¿Qué has hecho el, el puente? Pues está s en Calahorra con una fiesta de los 40 clásicos y ha sido espectacular la que hemos montado. v e s v e s ¿Pasa, pasa un montón de cosas. Envidia d e r t e envidia. vendo bailar a jorge sánchez como si fuera e la harto guancho en mi estudio es algo que no tiene precio es como el, el lema aquel del, del tren dice si me borraran la memoria y volver a verte bailar de esa forma ¡Eh, dios mío ¡Ay! bueno si me la borran tampoco pasa nada Bueno,、eh, buenas tardes a todo el mundo. Son las 8 y 3 minutos, las 7 y 3 si estáis en Canarias. Estos son los 40 Classic. Yo soy g u i l l e r m Caballé, estoy en el estudio h a w k i n Lucky. Tenemos concierto aniversario del 60 aniversario de los 40 en la Plaza Mayor de Madrid. Miguel Ríos, d e l t a s Cortos, Alejo s t i v e l o v e c a Sole Jiménez de Presuntos Implicados, Amistades Peligrosas, Bernardes de, de, de Refrescos, que seguirá sin playa, Marilia de Ella Baila Sola, que seguirá、eh, apoyada en la barra,、eh, sin bailar, y n e r a d a Conte y de p o u l ¿Es verdad? Entrada libre. Hasta que el aforo mande, porque vamos, lo veas tú, la plaza es lo que tiene. Bueno, por eso ya lo sabéis, el concierto aniversario de los 40 Classic. Ha sonado el Uchini, porque、sí. hoy es May the 4th be with you.、Ah, sí, o sea,、sé. es el día de Star Wars. Y además es lunes, las previsiones dicen que va a durar hasta las 12 de la noche, más o menos. Pero tenemos ganas de saber dónde has pasado el puente. En el Instagram de los 40 Classic puedes responder. Y si puedes darnos envidia, mucho mejor. ¡Jorge! ¡Qué pasa! Tienes entradas de Barry Clapton, que es lo que me falta. Ya me gustaría. Ya a mí. Guillem Cab Classic Caballé los En 40ギリエム・カ l レー。 pero ya era demasiado jovencito la voz de falsete me sale genial ¿eh? s í no es porque sea yo e s p o r que me sale genial ya está qué pasa a ver las ocho y cuarto siete y cuarto e n c a n a r i a s、um, la pregunta de la noche o de la tarde noche en este caso porque hay un solazo ahora mismo aunque haya nubes en todas partes es q u é es lo que hiciste el puente danos envidia maría l u m nos da envidia que te mueres dice nada poner lavadoras y ya mira otra como yo o tachi dice disfrutando de punta cama ピンタカマ damos la mejor mezcla de números uno a uno. de mayo da la media da envidia dame envidia, envidia porque vamos uno con la gota no ha salido demasiado pero bueno celebrando el día de la madre eso sí a ver marte valera que es mi colega dice estaba dan estaba de salido el amor dice q u é estaría esto haciendo marte mi chilito dice nada la alergia no me permitió disfrutar del puente ya y como no sabes c ó m o te entiendo sarvi o s a r i v i d i e m es que de verdad pues por eso el nombre dice trabajar fiebre de mi hija、Buah. Puente loco. Vale, ha sido muy telegráfico, pero、no、lo he entendido. Trabajar fiebre de mi hija. b u á puente loco. Se entienden muy rápido esas cosas. h Este c h o e puente de mayo. Anita dice: Me hice una luxación en el pie estando sentada. Ni siquiera no me moví. ¿Qué es esto? e Soy justo. Ochar Arbones dice: Hice el vago. Vale, lo entiendo. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Ordenador con el r e n o v e de Mediamar k y ahorra 150 euros en un portátil Samsung Galaxy Book 4 Edge con p r o c e s a d o r s Napdragon X por 779 euros. ¿Hace un r e n o v e Mediamar. k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 Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. Los 40 Classic en los últimos días, sabéis que tenemos un concurso con Eric Clapton. Sabéis además que vuelve a España después de 20 años que no ha pesado ni la costa del sol, ni Medidor, ni se ha tomado unas cañas, ni una paella, ni nada. Las entradas están agotadísimas en sus conciertos de Barcelona y de Madrid. Pero nosotros en los 40 Classic tenemos las últimas entradas. Y mañana a estas horas tendremos uno o varios ganadores que se llevarán las entradas, las últimas entradas para ver a Eric Clapton. En sus conciertos de Madrid o Barcelona, el 7 o el 10 de mayo. Entra en nuestra web, en los40classic.com y participa en nuestro concurso. Tenemos las últimas entradas de Eric Clapton. No te voy a decir que corras porque igual me las quedo yo. Los 40 Classic. Que era la voz, la auténtica voz del sol. La verdad es que canta de maravilla esta mujer. Y sigue cantando. Las nueve y cuatro minutos y medio, las ocho y cuatro minutos y medio, si estás escuchándonos desde la comunidad canaria, estos son los cuarenta Classic. Emitimos en directo a través de nuestras emisoras, a través de la TDT, a través de los altavoces inteligentes, a través de nuestra página web o aplicación de los cuarenta. En fin, ya sabes dónde escucharnos siempre que tengas ganas de sentir cómo suenan los números uno Hemos empezado hoy la tarde fuertes diciendo que celebraremos los 60 años de los 40 en un concierto aniversario el día 14 de mayo. En. Los 40 c l á s i c Me quedan blanco, pero es que en Madrid.、El、14 de mayo. San Isidro. Actuaciones de Ojo, eh, cuidado. Miguel Ríos, Celtas Cortos, Alejo Stivel, OBK, Sole Jiménez. De presuntos implicados, amistades peligrosas. Bernardet, de, de Refrescos, seguiremos en playa. Marilia, de Ella Baila Sola, Nena Daconte y de Paul. La entrada es gratuita. Para el que quiera celebrar nuestro 60 aniversario, entramos en la tercera edad.、No?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 Que viva la gente que ha tenido unos tres días libres, un fin de semana largo. Dicen algunos que no es ni puente. Vale, de acuerdo, pero es el puente de mayo, se conoce así. Y esa era la pregunta: ¿qué habéis hecho en este puente? Elena dice: irme al Bierzo. Me parece bien, botillo al canto. Pablo dice: yo me iría de vacaciones si no viviese en mi pueblo. Ah, candelera. Vale, ya lo sé. Las respuestas, como siempre, y todavía nos quedan dos horas por delante, las podéis mandar al Instagram de los40classic.oficial o mi Twitter, el de g u i l l é m Caballe. y cool de bonnie M.、Uh, la tieta estoy hablando del tema de la noche de dónde fuiste de puente la tieta 28 dice quedarnos en barcelona para ir al concierto del último de la fila no es mal plan e h césar ortiz dice mi hijo irá por aventura y un campeonato de baloncesto en salón su b campeón pues nada felicidades al niño la otra está por aquí al b e r t dice currar pues chicos es lo que、toco. Rithin g Bat The g i r l remezclado por Todd Terry. Vuelvo a vuestros planes de este fin de semana pasado largo, ¿vale? Chus,、eh, dice: Estuve en Bilbao, fui al concierto de Pablo Alborán en primera fila y fue espectacular. Y además es que soy de Mallorca. Pues menudo v i a j e c i t o te diste, s chus. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. I want to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 240 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. 40 a t a s l o v 40 Classic. 「なれなれなれなれますか?」 no pierdo la esperanza, soy como Diego Torres. Si alguna vez alguien te pregunta qué radio escuchas, di la verdad: que los 40 Classic es la mejor emisora del mundo mundial. No mientes. c l a s i c Solo tus números uno. Has hecho en el puente queda a ver, es el tema de conversación siempre cuando vuelves después de unas vacaciones, aunque sean cortitas en la oficina. Y llorando, ocha, me ha escrito diciendo: Yo estuve viendo el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 desde el sofá de casa. Los 40 Classic, Classic. la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Buenas noches.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 Noches de nuevo, son las diez y cuatro minutos, nueve y cuatro en Canarias. Los cuarenta c l a s s i c van a celebrar este catorce de mayo en la Plaza Mayor de Madrid un conciertazo en los cuales estáis invitados porque la entrada es libre, celebrando el sesenta aniversario de los cuarenta. Miguel Ríos, Celtas Cortos, Alejos, Tibelo, Beca, Sole Jiménez, Amistades Peligrosas, b e r n a d e r de Refrescos, Marilia de Ella Baila Sola, Nena de Conte y de Paul. Catorce de mayo. En la Plaza Mayor de Madrid, a partir de las 7 de la tarde, con todos esos artistas y todos los disjockeys de los 40 Classic. El concierto 60 aniversario de los 40, con los 40 Classic.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 to go a g e a t day. habéis hecho este puente de mayo joaquín cámara dice h estado en santa cruz de la zarza viendo los mayos y en las fiestas de noblejas mira que viene el tío se lo ha pasado frangoji dice en tarifa y viendo el concierto de fito en f u e n g i r o l a espectacular me dais envidia los 40 clásicos <risa> Classic te damos la mejor mezcla de números uno. b a l a d a Rock. La mejor mezcla. Solo aquí Los 40 Classic. Solo tus números uno. Ahora mismo de vuestras vacaciones del fin de largo del puente de mayo, para centrarme en una noticia musical que ha publicado la cadena Ser hace pocas horas, y es que, para sorpresa de nadie,、eh, Radio Televisión Española plantará cara a Eurovisión en su final. No emitirá el festival y dará un especial musical con artistas de primera talla. Me parece una gran noticia. Renta Clases. c l á s i c qué pedazo de tema de eric c lapton verdad s í ya os lo he dicho antes tenemos un concurso aquí en los 40 clásicos eric c lapton que vuelve a españa después de 20 años sin aparecer por aquí tenemos las últimas entradas para ver a eric c lapton en madrid el día 7 o en barcelona el día 10 de mayo quedan pocos días y mañana Tendremos quienes se llevan esas entradas para verlo. Las últimas entradas de Eric Clapton aquí en Los Classic. Todavía tienes tiempo de participar. Ya sabes, entra en nuestra web, en los40classic.com, y participa en nuestro concurso de Eric Clapton. Tenemos las últimas entradas para sus conciertos en España. レ t ャー、タッチフェイス。 40 Classic. De i i s s f r u t é d la noche, os quedáis con Mónica, que ya sé dónde ha estado en este puente de mayo, porque he visto las fiestas. ¿Dónde has estado, Mónica? He estado por el norte, que teníamos ganas de pillarlo, por Bilbao, en Vitoria también, que teníamos clásica fiesta, igual que en Calahorra, y he vuelto encantadísima. Me imagino. Buenas noches. Los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.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 El 14 de mayo, en la Plaza Mayor de Madrid, desde las 7 de la tarde, celebra nuestras 6 décadas llenas de música con los artistas números 1 y sus mayores éxitos. Nena Daconte, Marilia de Ella Baila Sola, De Refrescos, Amistades Peligrosas, Sole Jiménez, o b e c a De Paul, Celtas Cortos, Alejo e s t i v e l y Miguel Ríos. En San Isidro, celebra lo más clásico de Madrid con los 40 Clásicos. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. El 7 de septiembre de 1946! Y el número de la suerte, el. d i e z Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la once. Once. Ahora y siempre, bien jugado. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 何 Durán Durán con el disco de las bodas de sus padres aquí en Classic. ¿Qué tal, cómo estáis? Espero que hayáis disfrutado de este puente. Seguimos después de Guillén Caballé. Siempre con ganas de estar contigo y disfrutar, pues,、eh, por u e s p ejemplo, de un gran éxito 2000 como el que llega. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Y es que, donde vayas, llévanos contigo. w h a t e v e r you will go. Su、so、lily, been wondering. There to take my place when I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave